En aquella ocasión, aquel 25 de mayo del año pasado, también les dije, esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tienen, los que peor están, los que más necesitan. Y hemos podido cumplir. Porque la historia quiso que además debamos enfrentar el pago de esta deuda o el, la, la reestructuración de esta deuda en medio de una pandemia que asola al mundo. Y tuvimos que hacer un enorme trabajo en el mundo para que entiendan que nosotros queríamos levantarnos, que necesitábamos levantarnos para poder cumplir y que no queríamos condenar a la postración a ningún argentino más. Y la pandemia nos exigió mucho más de lo que ya la situación que recibíamos nos exigía. Y allí tuvimos que ir a auxiliar a 9 millones de personas que el Estado no registraba. Y las auxiliamos con el IFE. Y las empresas dejaron de producir y tuvimos que ir a auxiliarlas con la asignación para el trabajo y la producción y con eso sostuvimos más de 2 millones y medio de salarios. Y todo esto debimos hacerlo mientras multiplicábamos por dos el sistema sanitario para que pueda dar respuesta a los que se enfermaran en la Argentina con motivo de la pandemia. Y hacíamos todo esto y mientras todo esto lo hacíamos Volvimos a poner a la ciencia y la tecnología en el lugar que correspondía. Y miren qué ironía, ¿eh? Estamos en pandemia saliendo del del del default y ayer pusimos en órbita el segundo satélite que le permite a la producción argentina saber cómo van a estar los suelos, cómo van a ser el régimen de lluvias, cómo van a crecer los ríos, cómo se van a desplazar los glaciares. Un proyecto que empezó Cristina en el año 2010. Yo cuento todas estas cosas para que todos entendamos del esfuerzo enorme que estamos haciendo como país. Y que cuando algunos dicen, me voy de este país del diablo, o el día que ganó Alberto perdí las esperanzas que se dé cuenta lo que este país es capaz de hacer en medio de tanta crisis y quiero que las primeras palabras sean de gratitud de gratitud a Cristina y a todos los que acompañan me acompañaron en el gobierno a los presidentes de mis bloques, al presidente de la Cámara, de diputados, a todo mi gabinete, porque todos nos empeñamos en la tarea de recuperar la Argentina con otra seriedad. La seriedad era, no salgamos del paso, empecemos a construir una Argentina que sea sostenible. Ser sostenible no es solamente que podamos pagar aquellas deudas que asumimos. Un país es sostenible cuando le permite crecer a todos sus ciudadanos, cuando le permite el desarrollo a todas sus regiones. Un país es sostenible cuando se desconcentra, cuando todos tienen, como digo yo siempre, la posibilidad de crecer y ser feliz en el mismo lugar donde nacen.